Revisan mochilas Llevan el parte Ocupando el tiempo en demostrar que hay una sola forma de vivir el tiempo Conocen lo fría que se vuelve la ciudad Es como si de sus manos y de sus accesorios Brotaran agujas que usan para punzar Para marcar el paso Y hacer de las pieles Un mapa donde acompasar su visión La única visión en los cuatro puntos de la ciudad, la de la norma y la violencia del que la ejerce decidiendo sobre cuerpos ajenos como si fueran las fichas de un juego oriental. Milenario, pero aburrido. ¿Te pusiste a pensar hoy, martes 12 de junio? ¿Cuántas, ¿cuántas veces te, te sentiste violentado? violentado? ¿Cuántas, ¿cuántas otras, clandestina? ¿Cuánto tiempo pasó entre que viste pasar sombras mientras esperabas a alguien? ¿Qué pensamientos tuviste al sentirte inseguro por parte de los que dicen cuidarte? ¿Qué vida llevan aquellos que dicen defender la vida? Una acción, la que nos permita resistir en cualquiera de los sitios de referencia cardinal. Actuar para no sentirse controlado para expresar la más pura voluntad, sea con pañuelos o con oraciones escritas. Aquí comienza Ojo de Buey. 6 de la tarde. ¿Estás escuchando ojo de güey? Maldita lealtad otra vez no me dejan estar, re loco en una fiesta MUY mal Ey gato, rata, paca, culiada Yo te lo digo en la cara Te escupo la placa Me tenes cansado Porque siempre te vas Te vas mi paraguaso Ik heb vijf, ik heb vijf, ik heb vijf, ik heb vijf, Ik ben mijn partij als nien, agarro een crayon, ik mijn mola delineo, camino cansado, en el aire pesado, la ciudad gris polarizado, cemento caliente, ambiente estresado, Encima la gorra te saca el prensado, bah, la tarde se pasa más lenta, si la calle cada vez más violenta, no me hago el parking ni el hardcore, pero ya tengo la panza revuelta, no hace falta que lo diga, para que alguien se dé cuenta, si ese te saca lo tuyo, Para venderlo a la puerta, sé que hay alguna excepción, pero hoy todo es decepción. Sigue la misma impresión, ponen como solución la represión, generan marginación. Mientras tanto, los pibes sin educación, yo los conozco, de oído no toco. Como dice la pa, tienen mucha plata y poco coco. Mm, si, sí, perdona si me vuelvo loco y cuando yo me enroco, que te rapes cada vez más toco por la pinta que tenés, es común que te reten. Y lo que más roba usa traje y tiene ojos en lete. Blanquito siempre tuve comida, son no horitas que la jeda y protegen la vida. pasan calles y avenidas, realidad jodida que se vive no hizo nada, pero por las dudas tiran esa piba pide ayuda, pero acá nadie mira y la siguen secuestrando a la vuelta de la esquina. Esto no es conciencia, pero quiero verlo. Als si ideeën no la mata Ningún tipo de calikt Da, da, da. Buenas tardes, esto es Ojo de Wey, aquí hasta las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3 en internet, radionauta.com.ar, corriendo la cortina de este Ojo de Wey que nos encuentra hoy. Eh, siempre con la música de Federico Aguirre y sus ventanas nuevas sonando y en la voz Nacha que se suma a contar estas viñetas editoriales cada tarde que nos encuentran como cada martes mientras nos vamos arrimando primero Tamara, después Mauro y quien les habla Matías bueno estaremos aquí acompañando, escuchábamos después de la editorial un tema de Perras on the Beach, Municipalidad con la voz y el relato rapeado de Woz, Valentino Oliva. Eh, así se llama el muchacho que estuve investigando un poco, eh, sabía ahí que había ha sido acreedor de la, batalla, de la última batalla de gallos. Eh, Maulto, ¿cómo te va? Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, estaba, te estaba escuchando. En... Te estaba escuchando muy atentamente. Sí, Woz, ¿lo tenías vos? ¿Vos? Digo, ¿vos? No, no, pero estuve escuchando y... ¿Cómo es que ganó la batalla? De Gallos, de Gallos. Red Bull es ese sí. evento particular que mm. se da en el Luna Park, en donde participan eh, un montón de... Eh, mayormente varones, que rapean y con algunas cuestiones ahí que... Eh, a desconstruir, se es podría verdad. decir. Sí, sí, sí. Uno lo ve casi como una payadas, salvando las distancias, claro. pero requiere mucha inventiva también al momento de, de colocar las palabras en el aire, pero a la vez darles un sentido y un cierto relato al ser rapeadas. Valentín Oliva es el nombre de, de Woz. Eh, relatando un poco lo que me pareció la canción, un poco una. no una remake, pero sí eh, reviví aquello que. que experimenté cuando escuché. por ejemplo, Ciudad de Pobres Corazones. Sí, sí, había algunas menciones claras, como La puta ciudad y un poco esa idea de describir una ciudad desde, desde esa. esa furia también digamos y toda la hostilidad. podemos decir que tiene una, una ciudad Cuando uno la vive todos los días y ya es como una moneda corriente, pero siempre está cargado de, de fuerza, de potencia. Y en este caso, en la forma de rap, en esa forma de transmitir los versos, le daba como otro, otro sentido, otro significado. La venita editorial del día de la fecha eh, que hoy nos encuentra con algunos comentarios respecto del séptimo arte. Eh, fuimos al cine, eh, no es que querramos ¿no? contar nuestra vida personal aquí, sino contar algunas, algunas cuestiones que, eh, que hicimos como forma de preproducción en la semana para venir a contar aquí eh, una cosa que en su momento te dije Mauro que salí enojado, vos también dijiste algo parecido al chasco, Pero, pero no, vamos a analizar bien lo que, lo que fuimos a ver Porque hay que aclarar que fuimos a dos funciones distintas de la misma película sí. Cada función es única en sí, si es la película es la, la misma mi... claro. claro, cada función tiene su, sus variables, puede ser el día de la semana, el público que asiste Puede ser la proyección misma sí. A mí me pasó que llegué con algunos cuadros empezada ¿Ah, la sí? película arrancó puntual la función de, del documental que fuimos a ver en distintos días, así que fue dos funciones distintas, pero de la misma proyección, la misma película proyectada. Un docuficción para tirar algunas eh, puntas de yo, Sandro. Así es que he leído también que se ha visto por televisión, también por el servicio de cable, la misma semana fue transmitido por, por un canal, el canal National Geographic, que ¿Ves? ahora tiene muchas variables, como muchas franquicias. Digamos, como los canales que antes eran de solo documentales, ahora tienen varias variables. Esto a propósito, porque Facebook nos dijo que junto con Mari, eh, la, eh, la doña que nos llamó el primer día de Ojo de Buey, eh, nos convertimos en amigos en Facebook. Ah, claro, sí. Y buscamos sí, ahí la, el modo ¿no? de, sí. de, de compartir con la gente, como le gusta decir a Mari, eh, bueno, algún aspecto que nos una y que mejor que. Sandro, el, el gitano. Así es, así es que después vamos a desandar un poco algunas particularidades técnicas y también algunos comentarios críticos sobre este documental y un género que se está abordando también eh, últimamente esto de ficcionalizar o de tomar aspectos de una personalidad de la música destacada, puede ser un ídolo o alguien de mucha llegada y hacer una entrega Guionada, hacer una entrega seriada también. Así que algunos apuntes al pasar en Ojo de Buey vamos a tener sobre la mesa. Y para empezar, para darle continuidad al Ojo de Buey del día de la fecha, elegiste Mauro para musicalizar algunas eh, canciones de, de Sandro, eh, que, ¿A qué discos pertenecen? Están incluidas en el tributo a Sandro, de versiones más rock and rolleras. Ajá. Es un disco que, como se suele decir, está descatalogado. Al menos ya uno, si uno se acerca a una tienda de discos y tiene todavía esa vieja costumbre, no, no lo encuentra porque no, no se ha reeditado, al menos en los últimos años uh -huh. no, no ha estado. Sí se puede conseguir por, por YouTube, las canciones... Y se pueden conseguir traqueado Ha sido un disco de finales del siglo XX Allá por 1999 Un sello discográfico que tampoco creo que existe BMG, que ya ha sido absorbido por otro sello discográfico Sony capaz Claro, ha reunido algunas de sus figuras del catálogo en aquel entonces Y ha versionado temas de Sandro de diferentes épocas En este caso vamos a escuchar una versión a cargo de Aterciopelados bajo el nombre de penas. Así es. Comunicate al 451-6917, Ojo de Wey, en Radionauta. 21 minutos de las 5 de la tarde Estamos haciendo Ojo de Boy en Radionauta 106.3 Aquí desde el Centro Cultural Olga Vásquez Calle 60, sí, entre 10 y 11 ¿no? de la ciudad de La Plata. Pueden escucharnos por internet a través de radionauta.com.ar y también comunicarse vía telefónica al 451 6917, anteponiendo el 0221, si es desde una ciudad que no sea La Plata. Sí, en el de Rosario, por ejemplo, que ahí está escuchando Noelí, que siempre se manifiesta, pone un comentario bueno, o algo. Bueno, bueno, da, da una señal. Y vía WhatsApp 221-670- 5190. Sí. Audios no porque, bueno. Audios no, no. no audios. Emojis. <ríe> emojis, sí. Alguna, algún... Algún, sí, emojis, está bien. Matías. Sí. Fuiste al cine, como decías. Fuimos, por separado, a ver. Yo, Sandro, consideraciones sobre este documental. Bien. Eh, como... Comentamos después, que ya la habíamos visto, eh, con gusto a poco. Hago mías tus palabras, Mauro. ¿no? Eh, una, una película que creo que lo que más se destaca es el, la entrevista de un joven Sandro, eh, siempre con un tono igual bien eh, mesurado, y las, eh, las tomas fílmicas. Eh, que bueno, que logra rescatar Miguel Matos eh, para, su, para su docuficción, en la que Sandro aparece haciendo diferentes cosas en las giras que ya cuando está convirtiendo en ídolo, eh, bueno, está, aparecían. ¿no? Sí, el, el documental, como vos decías, de Miguel Mato, que ya había incursionado también en la figura de Haroldo Conti a través de un documental con, con cierta ficción, también presencia de actores, en este caso Carlos Portalupi, uh -huh. estaba también Daniel Valenzuela, recreando como algunas situaciones vinculadas a la posible familia de, de Sandro, la presencia de Sandro estaba por medio de filmaciones de Super 8, filmaciones caseras, también había audios, una entrevista larga, realizada posiblemente por radio, una piensa por también por, por la calidad del audio, por uh -huh. la forma de que él se explayaba o que pudo haber sido emitida de, de cuando Sandro tenía 24 años y después presencia también de algunos fotogramas de películas algunas sí. escenas de películas Y alguna que otra entrevista, pero muy perdida, porque estaba el Puma Rodríguez, por ejemplo, dando testimonio, pero no era un, un documental con, con muchas entrevistas. Esto a lo cuanto a los, a los recursos sí. que empleó el, el director a lo largo de una hora y un poco más para plasmar yo, Sandro, mi vida, abajo el, el agregado. Un, un documental que se usó también para la muestra, o se, se estrenó en su momento para una muestra que se hizo sobre, sobre, sobre Sandro. Y también permite el hallazgo de imágenes del interior de la casa. Pero es como que si sí, no hay una profundidad, como que falta algo, como falta un, no sé, una vuelta, algo para que no sea una suma de, de, de hallazgos, digamos. Sin conocer al, al director a Miguel Mato, eh, leí luego bu buscando eh, información sobre este señor, eh, ahí di también con eh, su abordaje de Haroldo Conti y te, eh, leyendo algunas de sus frases en entrevista a, a propósito de la entrevista, ahí uno empieza como a tomar dimensión o por lo menos a saber qué quiso decir o cuál fue, a dónde apuntó que, eh, con, con el documental y es a cómo la figura se fue construyendo Del, del ídolo y por eso estos eh, pasajes eh, cronológicos Desde un hipotético Sandro en el Yotivenco En claro. la escuela, sí, sí. con una maestra, con su familia eh, Y su familia incluso antes de nacer yendo perdón, cuando, a anotar y hay un episodio Respecto de los gitanos, de los nombres y, y, y demás Después, es cierto, hay un paso arriesgado Que al incluir a... Al Puma Rodríguez uno espera que a lo largo de las entre, del documental eh, eh, aparezcan más mm. eh, entrevistades eh, teniendo en cuenta la magnificencia de sí, sí, sí. esta parte de, de Sandro. Y aparece Lucecita Benítez también, que es una cantante puer puertorriqueña. Aparece también versionándolo al final como una toma en un estudio. Y también hablando de la magnitud a nivel continental de, de la figura de Sandro, también está, está bueno como el recurso de usar voces de fans, como que los saludan de, con distintos acentos, hay, hay diferentes saludos como grabaciones caseras que le hacían llegar a, a Sandro a la casa o, o después de un show uno puede pensar como grabándose y dándole saludos. Quizás eso es un, un, un también muy interesante ese material, pero bueno, queda también como desde nuestro Mirada, digamos, desde la mirada como queda como colorante, como dándole una coloratura, uh -huh. vamos a decir, al, a la película, pero pierde ahí como el efecto que uno puede, puede esperar. Como la misma, las mismas, las imágenes en Super 8, que quizá está con la inscripción firmado por Sandro, pero bueno, él no, como que quizás pierde un poco el valor cuando uno ve que, bueno, por más la magnitud del ídolo, pero. Son imágenes de ciudades, digamos Como que cuesta transmitirle el valor de, de verlo en pantalla Y decir, bueno, la filmó él Ok, pero ¿qué muestran, digamos? En el plano de la obsesión Un poco, digamos, flaco El mm. videograph que parecía Agregado así como sí, a último sí, sí. minuto Para eh, que se sepa que es filmado Por Sandro eh, Así todo eh, la, la película creo que eh, Digamos Le, le hace es, le hace justicia digamos, a, a la figura y a ese crecimiento, a, a, la, a la formación ¿no? de, la, de la figura eh, de Sandro. Así es, así que es, nosotros podemos darle una... una... Yo soy muy malo, así que te dejo... No, no, vamos a, a dejarlo ahí en alto, pero, pero ha sido una visión que, que está, está bien, digamos que estamos quizás esperando un documental más... Siempre indagar sobre este tipo de figuras, también más que nada lo que se hablaba de la serie que, que apareció en Telefe, uh -huh. daba como ese lado de que como que quizás se destaca siempre lo, los lados blancos por así decirlo, o como que no tienen tanta complejidad. Pasó un poco con la serie de que había como un desarrollo, podemos decir, lineal y todos los pasos se iban dando para consagrar al, al ídolo, por así decirlo, y como que no había, salvo algunos, algunos hechos puntuales con la relación con el padre o lo que uno puede saber del cigarrillo, pero no había grises en cierto punto. Y uno quizás espera o, o valora más que... en. Que en, que en una construcción, en un documental o, o en una biografía esté como esas esa, complejidades propias de, de cada ser humano, podemos decir, y esos grises. Así que esperamos o, o nos gustaría en algún otro momento ver algo más profundo. Si quieren, más allá de que tanto la serie como en este caso el documental han tenido material que es más que valorable y en el caso de la serie televisiva también ha tenido una... ...factura técnica, podemos decir, muy, muy buena. No tuve la suerte Así que, de ver la serie. Ahora parece que fue ya el año pasado, pero hace, fue hace un par de meses nomás... ...y se habló mucho y seguramente va a haber más series dentro de lo que se llama una biopic... ...como está Ajá. haciendo Luis Miguel también, que se está teniendo mucha mucho repercusión... ...estas entregas que están haciendo sobre la vida de Luis Miguel... Y, y seguramente, bueno, vaya más intentos en, en, en el medio, por así decirlo. Habría que, así como hay un pro del Mundial, hacer un pro de o una tómbola o algo de, de cuáles ídolos serán los próximos en ser homenajeados a través de un material audiovisual. Yo, Sandro, esta película con dirección de Miguel Mato, estrenada entonces en este año 2018. Y lo que estaba viendo después haciendo un clipping respecto de la película, es que como tantas otras, viene, llega a la, a la Plata laureada luego de un recorrido amplio por festivales, eh, salas, eh, digamos, que están al tef por fuera del circuito. Sí, como... pero que al mismo tiempo son medio hipster, por decirlo de ¿Sí? alguna manera. Eh, y uno como que se acrecienta ¿no? la expectativa respecto del material raro, por ahí, ¿no? claro, que espera claro. ver eh, y se encuentra con un, un documental más. Porque uno también haciendo otra consideración, digamos, también para, para comentar a quien puede estar escuchando del otro lado, cuando uno va a ver un documental o una obra sobre una figura que ya conoce y se supone que También. sin ser fanático tiene un grado de acercamiento. ¿Qué busca? digamos Busca reforzar los datos que uno ya tiene, busca encontrarse con material nuevo, busca ver algún aspecto desconocido. También hay una intención de del espectador, digamos, o del, de quien consume o, o una biografía de encontrar algún lado, algo que no conozca, digamos creo que la sorpresa es uno de los factores más, más importantes Exacto. y depende también el grado de, de las imágenes, digamos lo que uno impacta, lo que uno le, le puede dar y también hay que, tiene que ver con una labor de, del director de la construcción de, esa, de esos materiales, de cómo te los presenta en el caso de Cortázar, se había uh -huh. hecho un documental con otro, otro estilo, digamos, más personal, si quiere, la, la, la huella de, del director, que era Tristan Bauer en aquel uh -huh. entonces, había como cierto estilo, digamos, cierta vuelta de tuerca. Pero bueno, es, depende también la figura, como que es todo, todas diferentes vertientes. Pero en el caso de las figuras tan mediáticas, si quiere, hay que ver desde dónde se puede apuntar o qué uno pretende ver. Si pretende ver material inédito, más figuras como, como Sandro, que han, hasta la casa misma era también un factor. Eh, quizá uno piensa, hubiese estado buenísimo, que recorra la casa, todo. Claro. Siguen aún hoy, después de muerta, habiendo como un velo bastante importante sobre su imagen. Así que yo, Sandro, eh, ya no puede ir a buscarse la cartelera del Cine Select, que es con donde la fuimos eh, a ver. Así que habrá que esperar que en... aparezca en algún en torrent. El cable, bueno, en el... el cable, ya una repetición de madrugada, quizás se, se, se vea porque es, es el mismo documental. Eh, después de esta mirada crítica, podemos decir eh, seguiremos escuchando algunas músicas de este disco tributo a Sandro y para el bloque siguiente eh, un, una mirada eh, quizás desde otro lado la que nos va, vamos a compartir con eh, con Mari, así que vale. si están escuchando primero escúchense eh, el tema Así de Javiera y los... interpretado por Javiera y los imposibles y quédense escuchando la 106.3 porque eh, estableceremos comunicación telefónica con Mari para que nos dé eh, su visión del asunto Así como una rosa deshecha, oh. web radionauta.com.ar Talleres en el Olga Vázquez Lengua Mapuche Miércoles a las 16 Poesía Jueves a las 20 Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora Centro Cultural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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3 Mándanos un WhatsApp al 221 670 5190 670 Recorriendo Ojo de Boy hasta las 6 de la tarde, Mauro Basiuk, Matías Di Loreto, Tamara Camparo en los controles técnicos Y ahora vamos a... hoy estamos con el llamado Séptimo Arte, cine Cierto. documental, pantalla grande, el Ojo de Boy se posa sobre ese sitio Vamos a sumar a la mesa de Radionauta a la conductora, la que fuera la única Partícipe, vamos a decir, la hacedora de sí. el último rincón romántico de la radiofonía argentina. Así es. Está en línea telefónica Mari para aportarnos también su mirada, su, su, sus ojos sobre los 72 minutos de Yo Sandro, el documental que realizó Miguel Mato. ¿Cómo andas, Mari? Hola, Maurito. Buenas, buenas tardes. Hola, Mari. Mati. ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Bien. bien estamos, com estamos comentando ahí la película que, que fuimos a ver. Maurito, bueno, hay que decirlo, se cortó solo. Fue primero y después nos dijo... Uh -huh que había ido a ver una, una película, bueno, nosotros ni lerdos ni perezosos, nos apuramos porque además nos dijo, vayan que quedan los dos últimos días. <risa> sí, sí, así fue. Y, sí. y bueno, fuimos a una, a una función, bueno, contanos vos cómo nos encontró el cine, Mari. Ah, mira que qué bueno, la verdad que bueno, yo hablaré como siempre digo desde mi punto de vista, ¿no? Y recordándolo a nuestro ídolo de América, Sandra, ¿por qué no...? Dije, el momento que nos dijo Maurito, dije, bueno, ahí estábamos y, bueno, era la oportunidad para poder ver ese documental, ¿no?, de Sandro, ¿no?, que es el orgullo recordarlo porque ya sea que era nuestro ídolo de aquel tiempo y que siempre perdure en nuestros... En cada vez que nos acordamos de él, ¿no? Nos hizo vivir nuestros momentos románticos que, uh, bueno... Hacía de muchos tiempos, hasta cuando ahora, como siempre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue, Mari, lo que más te llamó la atención de este, este documental? Mira, eh, la verdad que desde el momento en que apareció esa pantalla gigante, como hacía muchos años, desde nuestra adolescencia, estamos hablando desde mi, desde mi edad mía, ¿no? De aquel tiempo, uh -huh. eh, esa pantalla gigante, verlo a Sandro, esa cara que realmente impactaba todos esos movimientos, todas esas cosas que realmente nos hacía emocionar en ese, aquel tiempo. Fue algo muy emocionante, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, lo que, me, bueno, lo que más o menos fui viendo y, y acordándome de todo lo que realmente vimos, eh, Mati, fue algo como, por ejemplo, cuando no sabía yo, cuando nació Sandro, el nombre que le habían dado primero era el que le habían dicho a su papá y su mamá que tenía que, que llamarse Sandro, después no le aceptaron y, te, y terminaron poniéndole Roberto Sánchez, ¿te acordás? Uh -huh. Entonces, y de ahí fue cuando ya después ya le pudieron Sandro y siguió con Sandro. Y bueno, después fue cuando de, fue yendo digamos, el, el rodaje de la película... De ahí que cuando empezó Sandro, el ayudarle primero a sus papás a repartir desde, desde abajo, que vino, mira el orgullo de eso, ¿no? De, de que empezar de, de, de cero, de ayudar a sus padres a repartir vino, que yo no sabía esa historia, y que él lo, lo filmó todo eso, eso también me, me emocionaba totalmente, ¿no? Eh, bueno, y después tenía también el, el, cuando no podía comprarse una guitarra uh -huh. y después empezó a hacer serenatas, que las serenatas de aquellos tiempos que me hizo recuerdo cuando dice, y daban serenatas, me recordaba la, los tiempos aquellos nuestros también que nos daban serenata Y bueno, todo eso empezó eh, y fue yendo paso por paso. Sandro, que nunca sabíamos nosotros, no, solamente veíamos películas, cada película era su, su parte de él, la, los rodajes de que hacía cada, cada, cada tiempo, ¿no? Y después fue, bueno, el, el que cuando empezó también a cantar, y fue cuando hizo el grupo, digamos, de los chicos, unos jóvenes, y después fue ya le pidieron como solista, ¿no? Claro. Mm. A la de solista, que empezó, el, ya empezó a cantar solo y fue un éxito total. Eh, las fans, todas esas que, la, la, la que le gritaban, ¿no? Y le decían tantas cosas lindas y hermosas, y que llegaba a un lugar y era una multitudinaria gente que no lo podían ni dejar ni andar ni nada, ¿no? Y bueno, eso es lo más hermoso, ¿no? Eh, todo es? eso que a mí me, me conmovió totalmente que fue a Puerto Rico también, ¿no? y fue grabando digamos eh, ay, no sé si se recuerdan, había una cantante que me recuerdo bien que es uno que apellida Benítez exactamente Benítez, eh, Lucecita ella, ajá, ¿se acuerdan? entonces y ella empezó a cantar una canción ¿no? de, de Sandro, pero qué lindo y ella me dijo eh, palabras textuales que dijo él, Sandro y Elvis Presley, ¿no? Mm, Puede ser. Sí, sí, sí, bueno, sí, tal cual. Y bueno, y después fue cuando ya fue gustando las canciones y, y bueno, de ahí eh, fue algo muy, muy emocionante su su aspiración a ser más y más y cuando ya fue el éxito total fue algo pero asombroso ver esa esa esa secuencia de su historia. Para mí fue algo que no lo voy a olvidar nunca esto, a mi edad mi ya, es como decirte, mira, fue muy lindo eh, ir a mirarlo, es como que terminó el momento y fue como, y los, los, las palabras, la canción que terminó fue cuando dice, no quiero que lloren cuando me, vaya, me, me, me muera, vaya a la, bah, no quiero que me lloren cuando me vaya, cuando me muera, quiero que me recuerden como la misma felicidad, esa fue para mí. Total, te digo, tenía ganas de volver a verlo <risa> Bueno, y desde su punto de vista de ustedes, ¿cómo les pareció? Y Mari, nosotros realmente nos aportó, digamos, nos llamó mucho la atención Como, como mencionábamos, todo lo que es las imágenes, algunas de la casa O todo, como vos decías, el rescate de los, de los audios de las fanáticas Y también quizás en lo que es en la serie de televisión sí. está más marcado el cambio que él da cuando deja de, de hacer rock and roll, digamos, de, sí. de imitar un poco a Elvis Presley, de la vestimenta de cuero, y cambia más por el saco, por por una cuestión el smoking, más formal, que fue un cambio de imagen que también acompañó ese cambio del, del rock and roll a la, a la balada melódica, que fue también lo que lo, lo catapultó y lo que lo convirtió un, en una estrella a nivel... Sudamericano, podemos claro. decir. Claro. A mí como crítica a Mari, me hubiera gustado que hubiese más entrevistados y entrevistadas hablando sobre Sandro, aunque los que estuvieron, como vos ya mencionaste a Lucesita Benítez, eh, fueron importantes. Y el otro, el Puma Rodríguez. ¿Quién más te hubiera gustado, Mari, que esté dando su testimonio sobre, sobre Sandro? Eh, el Puma, después Julio Iglesias. Es verdad, faltó Julio Iglesias. En aquel Julio Iglesia. tiempo, Julio Iglesias... Eh, por ejemplo, bueno, no sé, eh, ya podíamos recordar algunos que realmente ya, ya, no, ya también no existen, ¿no? Ya, ya se fueran a la eternidad. eh Muchas personas que, bueno, como vos decís, pero, ¿sabés cuál es lo que a mí me gustó mucho? Fue cuando las chicas le gritaban, arena, arena, cemento, cemento, queremos, tenemos, queremos hacerte un monumento. Pero las fangas sí le, le gritaban, pero sí, era sí, sí. una emoción total. ¿Sabés? Les voy a contar una, una anécdota mía. Ajá. Hay una foto, hay muchas fotos hermosas de Alessandro, pero hay una que me impacta. Siempre dije, y siempre en aquellos tiempos, a mí me pide bueno, yo, cuando uno enamoraba con los, con, los, con los chicos, con los jóvenes, Yo pedí una foto, y esa foto es la que sale siempre, y es la única que para mí me impacta totalmente. Todas son hermosas, pero para mí esa me hace recuerdos desde mi adolescencia. Y te digo la verdad, fueron recuerdos muy lindos. Y la verdad que con esto, nuevamente decirle que, bueno, que Sandro siempre que perdurará en nuestros corazones, es el único y será por siempre, ¿no? Estábamos hablando, Mari, de cómo en los últimos tiempos se toman algunas figuras Ajá. artísticas y se los manda a la pantalla grande o a la pantalla chica, como fue en este caso Sandro, con su película, esta que vimos nosotros, y la serie de televisión. Y apareció también una serie dedicada a Luis Miguel. ¿Tuviste oportunidad de ver algo de eso? ¿De Luis Miguel? Sí. No, no. Luis Miguel casi es como decirte sus baladas. Luis Miguel no, no, no son muy de, de, de, de mi agrado. Él no. Es es interesante. Para, para mí, para mí, para mi parecer. Dice, claro, claro. Como yo le estoy siempre explico y siempre digo desde mi punto de vista, ¿viste? pero cada uno tiene su, su gusto y su forma de, de, de, bueno, de compartir o de, de, o de querer, digamos, lo que, bueno, lo que desea, o qué sé yo. Pero fue Luis Miguel que me... me es interesante es, es, de preguntarte, Mari, si en ese caso la figura musical, porque se habla también mucho a, a partir de estas series, de las vidas privadas, la, las vidas familiares de cada, de cada artista, digamos, uh -huh. Por más que el artista o la carrera musical, si no te gusta de entrada, no, no te hace interiorizarte por su, uh -huh. su historia personal, digamos. Por el caso de Luis Miguel, se hace mucho hincapié ahora en la figura del padre, que era bastante. que es como el villano en la serie. Sí. Después que la madre, que de un día para otro no, no se supo más nada. Como a nivel historia, para una. Para una biografía es más que interesante, pero así todo si vos considerás o te parece que si no el artista no entra por, por su obra, no, no entra por su vida privada, por así sí, decirlo, sí. vía familiar. Sí, sí, sí. No, no, en ese sentido, digamos, de, de su, esa biografía o sobre, digamos, de la forma de cómo se forma su familia, y siempre se me, me vino la curiosidad y como muchas personas dicen, porque no se sabe que, quién es la mamá, no se sabe dónde está, y bueno, algún momento es una curiosidad saber, porque realmente no sé si por dónde viene el, el, el tema de que nunca la mostró, nunca la, la nombró. Entonces, es, ese punto para mí es, es muy, muy, muy importante, el saber y que en algún momento se aclare, no por este, ¿no? sino por, por, por alguna una cosa, digamos, que está, está latente desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera, en ese sentido, eh, te, me interesa y me gusta mucho eh, saber que, quién es la familia de Luis Miguel y que creo que eh, muy pronto lo iremos a saber, ¿no? Bueno, Mari, la verdad que, bueno, para envidia de Maurito le vamos a decir que tuvimos oportunidad de ver solos. <risa> en el cine, sí, todas las butacas estuvimos para elegir donde vimos un ratito en una punta, otro ratito más atrás. Función tanto. privada. Función privada. Permítanme se que me ría porque, ¿sabe qué? Si, si le explicamos a, la, a las personas que nos están escuchando, es que nosotros eh, llegamos ahí al Lardo Rocha y, bueno, éramos apurados antes que, bueno, era sobre la hora, ¿no? De, claro. de la función. Y de pronto cuando eh, eh, el, ahí el que me está, nos está recibiendo los, los boletos, entradas, eso eh, dice, no, si ustedes, ustedes son los únicos que van a mirar. <risa> Entonces yo lo único que atendí fue a decirle, bueno, está bien, miraremos por lo que no miré. <risa> <risa> y sabe que, sabe que, Maurito? Vos que sí. no estuviste ahí, eh, eh, estábamos eh, con Mati, no sabían por qué me gusta porque estaba todo limpio. Eh, no había una persona, éramos los dos únicos. Bueno, pero lo, miramos en lo más, eh, no ah, hubo Porque a mí me ha pasado, les cuento un cachito, una anécdota sí. mía. Cuando fui a ver a Julio Iglesia, eh, no a Yango, perdón, a Yango, sí. <risa> ¿sabe qué? habían dos mujeres atrás que no me dejaban ni escucharlo a, a Django a cantar y era como, te, te, te pone muy, Nerviosa. tanta gente mm. eh, acá en el, en el Grand Rex creo que fue sí. te juro, no, no, no, no, no me dejaban, me aturdían la, las voces y la, los gritos de las mujeres de atrás que me gritaban y yo era, y era tan lleno la, la, la, ahí el Grand Rex que no, no, no, no tenía ganas de irme más adelante o más atrás porque me, me aturdían, entonces ese silencio nuestro que teníamos ahí con Mati, te juro fue fantástico porque nos concentramos, que no sabíamos, yo en un momento me olvidaba que Mati estaba mirando, <risa> porque estaba tan concentrada, porque verlo nuevamente en pantalla gigante fue como recordarme aquellos años cuando yo iba a verlo a, a Sandro, nuestro Sandro realmente, ¿no? Bueno chicos, y gracias por compartir este momento y también eh, hermosos lo, los recuerdos que te, hemos tenido de, de Sandro que no lo vamos a olvidar nunca. Esperamos, Así, ¿no? Mari, en cualquier momento poder reeditar aquel rincón romántico de la radiofonía argentina, la verdad, ¿no? que supimos hacer en, en Radio Estación Sur, aquí en Ojo de Buey, algún sí. martes que cuando gustes, Mari, estás invitada para, Buenísimo. hay un micrófono esperándote. Hasta Muy la bonito. próxima, hasta la próxima película, Mari. <risa> La verdad tiene que ser así, Mati. Bueno, y de todas maneras tenemos que invitarlo a Maurito, porque Maurito pensó que iba a estar muy lleno la, eh, el, el, el, acá la el, el Dardo Rocha, pero sí. él se equivocó, ¿viste, no Mati? Nos, nos abandonó ese momento, lo dejó solo en toda la tarde. Bueno, muchas gracias por la verdad, porque hemos compartido este momento y ahí será hasta la próxima y éxito y realmente que sea eh, para lo posterior a su programa, que está muy lindo. Un abrazo Mari y para seguir hablando del amor vamos a escuchar un tema, eh, un mashup. Como se, se le dice ahora, al ídolo, a Sandro, eh, en un disco, se incluyó este Mashup, en un disco que se llama Por amor al baile, eh, y es una mezcla que hizo Villa de Amante eh, de Sandro con Sharps, una banda así también para bailar, que le pedimos a, a Tamara que, que la vayamos escuchando, y Mari, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, chao chicos, chao. últimos, últimos, sí. últimos instantes del ojo de wey que vamos a correr la cortina hasta el próximo martes Mari mencionaba eh, ¿qué tema escuchábamos recién? ¿no? un mashup, un mashup. Un mashup. Bueno, sin palabras Mari decía de, hablaba de, la primera, de las primeras escenas en donde Sandro iba, la, la familia de Sandro iba a registrar uh -huh. eh, registrarlo así con ese nombre que lo rebotaron terminando, terminaron poniéndole Robert, Robert que era el nombre del padre. El nombre del padre. Eh, bueno, el gobierno de la República Argentina eh, reprime un poco, pero da algunas boludeces en, en internet. Como ver, para, para, distraer, para, para distraer un poco. Y hay una, una página donde uno puede consultar qué tan popular fue el nombre de UNE. Una app. ahí también app. entre el sí. 1922 y 2015 tiene este banco de datos. Sí. Y bueno, pusimos Sandro. ¿Y qué resultados arrojó? Arrojó este? un pico en el año 69, cuando editaba la magia de Sandro, un, un momento alto de su carrera, 51 personas. 51 personas que nacieron en el 69, que van a rondar el año que viene, van a cumplir 50 años. 50 años. Y en el 45 hay tres personas que se llaman Sandro, anotadas. Ajá. Y a, a Roberto Sánchez le negaron el nombre en su delegación municipal, sí. pero hay otras tres que fueron serie. inscriptas con ese nombre. Bueno, hasta acá, ojo de buey. agradecemos a Tamara que estuvo allí en los controles. Hasta el próximo martes nos despediremos, eh, pueden seguir las novedades o reescuchar los programas en radionauta.com.ar y por supuesto las redes sociales de la emisora. Así es Matías, sigue a la vuelta en Radionauta, hasta el martes próximo.